Diez y media de la mañana estamos en Radiocracia. Este 17 y 18 de mayo se va a hacer el primer encuentro federal de cooperativas y mutuales de formación, capacitación y asistencia técnica. Vamos a hablar con Magali Romero de la cooperativa Produciendo la Pampa. Maga, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, acá estamos, muy ¿Me bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, te escuchamos perfecto.、Ah, eh, contame,、sí. eh, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la idea de esta actividad que va a hacer en el albergue municipal de Santa Rosa? Bien,、eh, el año pasado, cuando hicimos el último evento en la universidad、eh, con la red de cooperativas p a m p e a n a s lo que、eh, estuvimos fue en contacto con algunas cooperativas de asistencia técnica y formación、eh, del resto del país. Y ahí tomamos la decisión de decir: che, no somos tantas, deberíamos organizarnos porque、eh, para nosotros es indispensable el laburo que, que llevamos adelante. Eh, es indispensable para nosotros porque efectivamente es nuestra fuente de trabajo, pero además porque entendemos que todos los emprendimientos asociativos están necesitando de ese tipo de acompañamiento.、Eh, entonces decidimos organizarnos y armar un encuentro para poder empezar a pensarnos como un sector y,、eh, bueno, y ver qué estrategias nos damos de acá a, al resto de los años, pero sobre todo、eh, cuando hay gobiernos que. Que enmarcados en el neoliberalismo、eh, tratan de destruir todo lo que es asociativo. ¿no? Uh -huh. Así que,、eh, bueno, decidimos juntarnos y vamos a armar el primer encuentro federal de cooperativas y mutuales de formación, capacitación y asistencia técnica este 17 y 18, este sábado y domingo.、Eh, arranca a las 9 de la mañana con inscripción y recepción. 10 de la mañana hay un panel con.、Eh, Diferentes personales: Va a estar Viviana Oliva de la Organización Territorios en Desarrollo, va a estar Hans Cediel,、eh, la coordinadora de la Red Foro de Economías、eh, Alternativas y Transformadoras de Colombia,、eh, va a estar、eh, Fabruna contando un poco la, la política provincial que se lleva adelante en materia de cooperativismo y mutualismo. Eh, después un almuerzo y después va a haber un taller con todas estas cooperativas. Son como 30 cooperativas las que. 30 no, son 30 compañeros y compañeras de diferentes cooperativas o emprendimientos socioproductivos eh, que eh, están vinculados a la formación, a la capacitación, asistencia técnica. Vienen institucionalidades de la Universidad de Lanús, de la Universidad de Quilmes. Eh, bueno, estamos viendo si ALPA también. e s t a m o viendo en la agenda de ALPA a ver si él puede sumarse al panel porque las universidades también nos piden la articulación ahí.、Bien. Así que、uh -huh. estamos con eso también. Y、eh, a las 5 de la tarde va a haber una mesa de política territorial y cooperativismo. La idea es que ahí podamos definir entre. Eh, bueno, las cooperativas y los emprendimientos socioproductivos que vamos a estar en el encuentro, que podamos definir qué políticas territoriales necesitamos a lo largo del territorio、eh, argentino, de los diferentes territorios, para、eh, bueno, llevar adelante y hacer que, que, que el mundo cooperativista y de la economía social y solidaria pueda crecer.、Perfecto. Eso es el domingo.、Eh, perdón, el sábado. El sábado también vamos a hacer una peña、eh, que se va a hacer en el Bosque de la Lomita. Eh, que también se sumó a la, la organización es de esto. El Bosque de la Lomita queda en la Tita Merelo al fondo, es en el límite entre Santa Rosa y Tuay,、Ajá. justo ahí. Bien.、Eh, bueno, es un salón que se armó en el medio de, del Bosque Pampeano, del Monte Pampeano, y、eh, ahí v a m o s a armar un, un fogón y, y, bueno, y compartir、eh, desde otro lugar、eh, también nuestras experiencias, ¿no? Eh, ya no, tanto, no, no tan formal se podría decir.、Eh, después el domingo va a haber una, a las 9 de la mañana, va a haber una ponencia, una, una charla, en donde cuatro、eh, cooperativas o emprendimientos socioproductivos,、eh, la ponencia se llama eh, eh, Hay casos exitosos en clave cooperativa. Ahí está, no me acordaba.、Bien. Casos exitosos en clave cooperativa, en donde van a contar y exponer qué cosas le sirvieron a esos emprendimientos y qué cosas no. Cosa de que de esa, de esa charla se pueda derivar a ver qué le sirve al resto de las cooperativas y qué no. ¿no?、Eh, después va a haber una un relatoría、eh, a cargo de Gladys Cruceño, que es compañera de Producción de la Pampa y de Territorios en Desarrollo, sobre la articulación entre la formación profesional y la economía social y solidaria. Y a las 11 de la mañana va a estar Norberto de Cristófaro contando la experiencia de Mondragón、eh, y proponiendo una serie de propuestas que él entiende que, y que nosotros compartimos、eh, que deberían llevarse adelante en materia de política pública.、Eh, almuerzo y sigue el taller, como para cerrar las, las, el, lo que se inició el sábado, y, bueno, y ahí finaliza el encuentro. Eh, la verdad es que estamos súper contentos de que se hayan prendido tantos compañeros y compañeras de, de otras provincias. Vienen de Córdoba, vienen de Catamarca, vienen de Misiones, vienen de La Costa, vienen de Gran Buenos Aires, de Capital.、Eh, entendemos que todavía se está cerrando, a ver si vienen compañeros de Neuquén. Así que estamos como muy, muy contentos de que esto sea así, que sea、eh, tan federal en serio.、Eh, compañeros de Misiones están tratando de venir también. Y bueno, nosotros de entrada súper orgullosos de que esto se pueda realizar, de que nuestra provincia sea la primera que convoca a, a este tipo de encuentros. Y, y la idea es poder、eh, esto: buscar la articulación entre los órganos locales, entre el territorio, entre las diferentes instituciones abocadas、eh, a la formación y capacitación. Para fortalecer el mundo del cooperativismo. Básicamente、Bien. ese es el, el objetivo. Bueno, más vale que se ve, o sea, una actividad intensa y, y en una época en donde no es fácil viajar y moverse,、eh, juntar a 30 compañeros, compañeras de distintos puntos del país, ya en sí mismo es un、eh, bienvenido sea porque además、Logro. el encuentro es necesario. <risa> ¿Sabes qué te pido para la audiencia que no está este, en el mundo cooperativo, quizá? Explica, porque esto es específico de aquellas cooperativas dedicadas a la formación, capacitación y asistencia técnica. Explica cuál es el laburo que hacen esas cooperativas y, en todo caso, qué las diferencia de otras cooperativas. Bien, mira, nosotros venimos viendo desde, desde el. Bueno, cada vez que hay un gobierno nacional y popular que potencia el cooperativismo o que, o que potencia los emprendimientos socioproductivos, nosotros vemos que lo que sucede es que hay como mucho impulso en. Eh, bajada de herramientas o en formación o en tratar de, de, de propiciar ¿viste? esos espacios. Ahora, lo que nosotros como cooperativas de trabajo、eh, lo que vemos y entendemos es que falta un proceso de acompañamiento、eh, y una、eh, política pública integrada, porque、eh, digo, hay un ministerio que te baja o que da la posibilidad de determinada política pública y otro ministerio que no tiene diálogo con ese ministerio anterior baja otra política pública.、Eh, otra política pública. Entonces, nosotros lo que vemos ahí es que cuál es nuestro trabajo es tratar de sinergizarlas.、Eh, che, esta política pública sirve ¿entendés? en donde e n tanto y en cuanto vaya acompañada con esta otra. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es acompañar esos emprendimientos socioproductivos, primero, primero básicamente en la formación, y a veces es formación muy básica, ¿viste? Es para poder、eh, definir o, o, o, que, o que los compañeros entiendan en qué, compañeros compañeras, entendamos en qué mundo vivimos. O sea, es. Por ejemplo, si hay compañeros que no entienden cuál es la diferencia entre el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno, y, y el gobierno nacional, o mismo no se entiende、eh, cuál es la diferencia entre gobierno y Estado, digo, lo primero, primero que hay que asentar son esas bases, o sea, hay que poder entender esa diferencia、eh, y saber dónde nos manejamos dentro de esa diferencia, ¿no? Eh, y, y en eso, una vez que se forma, o sea, una vez que hacemos ese, ese tipo de formaciones, que no solamente están vinculadas ¿no? con, con aspectos、eh, políticos, ni, ni siquiera políticos partidarios, sino cuestiones、eh, políticas de la, de la vida misma,、eh, lo que hacemos también es、eh, capacitar. En economía social y solidaria. ¿Qué es un emprendimiento de la economía social y solidaria? ¿Qué valores tiene que llevar adelante? ¿Qué actores, ¿Cómo qué a t o r e s c se hace el, el mapeo de actores para, para poder、eh, llevar a q u é conviene en, en, para potenciar el desarrollo local de, de tu localidad o de, o de tu lugar? Bueno, todo eso es capacitación y formación. Pero después te acompañamos. Lo que hacemos desde estas cooperativas es acompañarte en que en eso que aprendimos、eh, lo puedas llevar adelante. Por ejemplo, te enseñamos q u e es un plan de negocio, pero después te ayudamos a llevarlo adelante. Te ayudamos, t enseñamos e a leer el mapeo, te hacer un mapeo de actores, pero después te ayudamos a entender a hacer esas vinculaciones.、Eh, bueno, bueno, y ni hablar de actas, de muchas veces lo que nos pasa en los emprendimientos socioproductivos es que desde los órganos locales o desde, desde diferentes instituciones te piden. m a n d a m e una notita que diga tal cosa. Y los compañeros y compañeras a veces no saben cómo, cómo armar esas notitas. Entonces tardan dos meses en poder mandarlas y en esos dos meses,、eh, bueno, ya se aumentó el precio de la herramienta que estábamos queriendo comprar o, o se nos cayeron los papeles porque ya, se,、eh, porque ya se pasó el tiempo para poder presentarlos. Entonces, en eso es donde nosotros hacemos. Eh, en eso y en un montón de otras cosas, organización grupal, p o n e l e hay muchos conflictos que están vinculados a, a, bueno, a, a los humanos y humanas, ¿no? O sea, digo,、eh, todo lo que conlleve eh, personas eh, eh, implica conflicto. Entonces,、eh, bueno, ¿cómo resolver esto? De manera cooperativa, de manera solidaria, en eso también acompañamos, primero formamos y después acompañamos. Eh, ahí hay una cosa que nosotros creemos、eh, indispensable que tiene que ver esto. Nosotros acompañamos toda la política pública que, que vaya en pos de mejorar estas, estos espacios.、Eh, pero nosotros entendemos que las cooperativas de trabajo, que somos cooperativas, que funcionamos como cooperativas,、sí. somos las que más entendemos de, ese, de esa situación, porque las vivimos. Entonces las vivimos y ya aprendimos cómo salir y ya aprendimos、eh, un montón de situaciones que muchas veces. Desde, o sea, cuando se, muchas veces lo que sucede es que cuando se genera una política pública se genera desde, desde un espacio que,、eh, que se cree conocer pero que nunca se vivenció. Y entonces a, Está veces, a、mm. veces están bien, pero a veces le falta toda esa territorialidad que nosotros sí tenemos,、mm. que nosotros sí,、eh, porque la vivenciamos, porque es nuestra vida cotidiana. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que podemos aportar ahí. Pregunta clave en, este, en esta instancia, casi provocadora. Todo esto, como vos decís, tenía mucho más sentido en un momento en que había una formación de cooperativas de trabajo posiblemente récord, como ocurrió en los años, no sé, 22, 23.、Eh, en este momento en que hay un ataque del Estado Nacional al movimiento cooperativo y especialmente a las cooperativas de trabajo, ¿en qué lugar están las cooperativas puntualmente que estaban dedicadas justamente a fortalecer, a capacitar? Y a entusiasmar、bueno. también a otras cooperativas. ¿Y ¿Por dónde van、Escuché. ahora? Justamente como, como todo el mundo asociativo,、eh, digo, estamos, o sea, digo, estamos siendo atacadas todas las cooperativas en su conjunto. De hecho, de, por ejemplo, pensaron en la, la provincia. En la、eh, provincia, cuando asumió el actual subsecretario de Cooperativas y Mutuales, éramos 15 cooperativas y todas mal de papeles. Cuando asume él, se crean o él acompaña el proceso de creación de 40 cooperativas. ¿no? Pero de esas 40 cooperativas, que son. Personas que han decidido asociarse para、eh, pensar en, en una salida laboral mucho más digna, y digo, ¿cuántas de esas se cayeron ya? Entonces vos decís, no, bueno, ¿por qué? Porque justamente vos f i j a t e salieron resoluciones del, del INAES、sí. que lo que hacían era intimar a las cooperativas, asustarlas, asustarnos, ¿no? Y, y, y, y con, con noticia, s o sea, es como una. Es un manejo de la información y un manejo súper dictat dictatorial y además. Eh, eh, eh, ay, no me va a salir la palabra, pero coercitivo. Eh, eh, digo. Bueno, en ese contexto estamos todas. O sea, no es solamente las cooperativas de formación y asistencia técnica. Ahora, lo que sucede, igual que el resto de las cooperativas de formación y asistencia técnica,、e、igual que el resto de las otras cooperativas, es que estamos tratando de sobrevivir. Y en esa supervivencia. Nos damos estrategias de a ver cómo nos resolvemos colectivamente. Por eso son este tipo de encuentros. Bien. ¿Me explico? Porque entonces ahí podemos pensarnos juntos a ver qué es lo que podemos hacer para. Eh, para no solamente sobrevivir, sino poder seguir haciendo nuestro trabajo que para nosotros. Y el resto también lo reconoce como indispensable. De hecho, esto que te digo, las universidades del resto del país que entienden que es indispensable este tipo de formación, capacitación y asistencia técnica y que vienen tratando desde sus lugares de acompañar,、sí. eh, lo reconocen como importante. Por eso es que se vienen. ¿Por qué e c í s e e l resto del país? ¿Acá hay sí, algún ruido?、Bien. No, no, no,、ah. también, la, también la universidad de acá, ¿no? n、no. ah, í、sí, de bien, hecho, bien, por bien. eso te digo que ALPA. No, no, de hecho, esta, esta universidad nos da un. O sea, es, es un golazo la Universidad de La Pampa. Es, eh, eh, digo, trata de hacer prácticas. Trata, ¿no? Hace prácticas en d o n e s comunitaria. s Por ejemplo, nosotros tenemos un par de compañeros de producción de La Pampa que están terminando、eh, la carrera de abogacía y están haciendo prácticas con、eh, algunas cooperativas、eh, de las que forman Recopa. Uh -huh. eh, y entonces les están ayudando con, la, con la, el armado de reglamentos internos, el armado de pautas o、eh, protocolos, ¿viste? Entonces,、Bien. digo, no, no. Pero bueno, eso es lo que digo. Las universidades eh, visualizan eh, la importancia de esto. Entonces, tratan, y bueno, y qué mejor en donde hay que hablar con el mismo territorio que ser parte de un encuentro que lo arma el territorio, que lo arman、eh, la, las propias instituciones de la sociedad civil. Así que. Eso, bien. básicamente. Bien, Maga. Bueno, más vale que gracias por el contacto, la charla. Y si querés recordar la, la actividad formal para que quede este, bien claro,、eh, repetimos: sábado y domingo en el albergue, desde qué hora y. y、eh. Bien, es el sábado 17 y el domingo 18, este sábado y este domingo, a partir de las 9 de la mañana, en el. Salón de usos múltiples de,、eh, más conocido como comedor, del de,、eh, albergue municipal. Lo hacemos ahí porque、eh, las compañeras y compañeras que vienen de otras provincias, para que no se tengan que trasladar,、claro. eh, que, no、se tenga que, trasladar que puedan asistir a, a los espacios sin tener que ver cómo llegar.、Eh, y. Después,、eh, a、ah, la inscripción. Si alguien quiere participar en el Instagram de Recopa, recopa.ar, con doble O, recopa.ar, re,、eh, está el link de inscripción. De todas formas, quienes no, no lleguen a inscribirse en el link de inscripción, el link de inscripción es para tener más o menos una. Una cantidad de gente que va a asistir, ¿no? Para poder cubrir sillas y todo eso. Pero quien quiera ir sin inscribirse en el link también puede、eh, participar y en la puerta va a haber compañeros y compañeras en la recepción. Así que,、eh, recepción e inscripción. Gracias de vuelta, m a g a l í No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un reabrazo. Gracias. m a g a l í Romero es parte de la cooperativa Produciendo la Pampa,、eh, que interviene en la organización este fin de semana del Encuentro Federal de Cooperativas y Mutuales dedicadas a la formación y a la capacitación de otras cooperativas.